y con Matías Traversa que es un lujo este habla con lo primero te agradezco el tiempo sé que estás trabajando sé que estás en reuniones eh, y nos y hayas permitido llegar hasta aquí hasta casi tu segunda casa este en este momento y, y poder tener este este mano a mano con vos hola buenos días hola julio cómo estás José Montesano Matías Traversa te saludamos todo bien todo bien chicos buenos días Bueno, decíamos, este, hablábamos un poco eh, por arriba de, de Regata de Corriente y Peñarol, de esta serie que está 3 a 2, como una de las grandes noticias del día, y la otra es este, tu vuelta a, a obras, eh, a volver a dirigir eh, la liga, algo que, que nos pone bien, que nos pone contento porque creemos que, que jerarquice mucho a la competencia, Este, Nada, contanos un poco cómo se dio Cuáles eran tus sensaciones, cuáles eran tus ganas eh, Era una necesidad que, que tenías vos que, que, que, que por ahí ver la liga desde afuera este, No era tan fácil o por ahí no tan grato ¿Cómo fue todo este tiempo, Julio? Bueno, quería eh, volver a dirigir un equipo de club después del Mundial Estuve pensando en si era en el exterior o en el país y las circunstancias personales, familiares, me terminaron de decidir que sea eh, en el país. Y me puse en el mercado y tuve dos ofertas, una de boca y una de Obras y elegí la de Obras Bueno, las dos eran de, de, de lugares conocidos, donde, donde has trabajado y donde has trabajado bien y cómodo. Sí, sí, sí, eran este, dos lugares eh, con un buen recuerdo para mí, Boca este, hace más tiempo y, y obras más cercano, pero dos clubes en, en los que eh, me sentí orgulloso de representar y que me sentí de la casa. Así que, bueno, la verdad que estuvo... Este, tuve la fortuna de tener las dos ofertas y terminé aceptando la deuda Julio, cuando, cuando decidiste volver a dirigir o cuando empezaste a pensar esta idea de volver a dirigir la liga este ¿te, te condicionaba desde algún lugar que tenía que ser algún equipo de capital o, o estabas abierto a, a, a si tenías que irte al interior? ¿lo hacías? No, estaba abierto a a a cualquier lugar pero Cuando las opciones fueron de Buenos Aires me permitieron eh, que sea sin mudanza, ¿no? Es uno de los precios que pagamos los entrenadores, eh, ya sea si nos vamos solos distanciando de la familia y si nos vamos con la familia la inestabilidad que una mudanza genera. Bueno, eso sumó el favor eh, y, y se terminó definiendo por, por Buenos Aires. A mí me, se me cerraron muchas cosas en obras. Eh, eh, eh, eh, eh, que soy de la casa que es familiar para mí que yo siento que yo soy el entrenador que ellos quieren tener y que a mí me gusta eh, trabajar en el club entonces eso terminó eh, decidiéndome de volver ahora ¿Cómo fue este tiempo sin dirigir, eh, sin dirigir Liga? Fue un año en el que vi muchas competiciones, más de la cuenta, más de las que veo cuando dijo dirijo en Liga. Eh, conocí mucho más la NBA que lo que la conocí hasta ahora. Eh, la Euroliga siempre la veo. Eh, vi algo del CD y vi muchísimos partidos de Liga eh, y desde fuera. También pude viajar otra vez a la Copa del Rey y a, y a ver Euroliga y diga se ve entrenamientos de equipo que me interesaba ver por una razón u otra y en, eh, y en Estados Unidos la misma situación iba a ver partidos y entrenamientos de equipo que me interesaba ver, así que eh, lo transcurrí de esa manera y ahora eh, es como que también me llegó la necesidad de poder ir a trabajar todos los días a un lugar, ¿no? como tiene cualquier persona en, en su profesión y era un momento que mi Internamente me pedía eso y, y bueno, me puse en el mercado y he tenido la posibilidad de, de, de hacerlo. Y Julio, teniendo en cuenta que son dos equipos importantes de la Liga Nacional y que como bien decías con José... Eh, los conoces a los dos y, y son dos instituciones importantes que, que si bien hoy tienen eh, proyectos diferentes, los dos tienen buenas apuestas, eh, ¿por qué finalmente Obras, amén de estas cuestiones que vos decís que, que, que sentís que eh, eras el entrenador que la dirigencia de Obras quería? Eh, ¿Estás eh, interiorizado naturalmente con el proyecto sí, no, que llevó a cabo el año pasado? Es un sentimiento que tengo en obra dirija el equipo o no que soy bienvenido, que las personas los profesionales que trabajan este, bueno, tienen un este, vínculo conmigo eh, que coincidimos en nuestra manera de funcionar en la profesión varias cosas de ese tipo y es un eh, ahora tiene un proyecto eh, deportivo social y educativo en el cual intervenimos Este, distintos miembros de mi familia a mí me pareció que estaba dado para eso la verdad yo podría haber ido perfectamente a dirigir Boca porque creo que Boca es un equipo de una edición única mundialmente que tenía para ser un, seguramente un proyecto ambicioso pero yo no quiero hablar ya de Boca porque sería como eh, tomarme una atribución que no me corresponde la realidad es que yo ayer acepté La oferta que me hizo obra, este, de palabra, falta la firma del contrato, uh -huh. eh, a falta de la firma, ¿no? Eh, eh, como que se apuraron los tiempos de la comunicación, esto se debería haber primero firmado y después comunicado. sucedió que como también este, me apuré a decirle a Boca que eh, había arreglado con obras para no hacerle perder tiempo, eh, como Estado se filtró la noticia, como Estado público y entonces, este, bueno, se rompió esa situación. La cosa es que yo acepté de palabra la oferta eh, deportiva y económica que ahora me hizo y ahora falta que se firme para ser oficialmente el entrado del equipo. Por lo que venís hablando con la dirigencia de Obras eh, y con el manager deportivo de, de, del equipo de la Avenida del Libertador, ¿tendrá una consecuencia directa lo que fue el, el armado del plantel y, y el proyecto de, de promover jóvenes como, como lo fue en la temporada pasada, tu trabajo en la que viene? Mirá, el presidente del club me dijo que tenía un presupuesto medio, que no tenía ni uno de punta como algunos equipos que ya han eh, demostrado eso en el mercado, ni uno bajo, que tenía una situación media y que quería armar un equipo competitivo con ese presupuesto. Yo le pusimos nombres para poder entendernos, pero que no son para darlo, porque por ahí terminan viendo el equipo y por ahí no, y por ahí no es no momento decir nada público, le pusimos nombre acordamos que que sí, que me interesaba la idea de armar un equipo competitivo de esa manera, desarrollando el proyecto del club eh, y él inmediatamente hizo eh, la oferta económica que yo le he dos días y ayer eh, después de eso tuve una reunión con el manager del equipo para este ponernos de acuerdo en la forma de funcionar y entendernos, y no hice absolutamente ninguna cosa más hasta ahora porque creo que ahora lo que hay que hacer es firmar el contrato y que sea oficial y a ahora, cuando eso suceda, seguimos ¿Quién habla en uno contra uno? Julio Lamas, el técnico de la selección argentina, nuevo técnico de obras sanitarias, vuelve a, a obras, eh, en, en principio sería por un año, Julio es un contrato por un año uh -huh. eh, la realidad es que me ofreció más tiempo Eh, terminamos acordando un año porque yo tengo muchas cosas de que ocuparme en ese momento y, y una vez que eh, eh, se firme el contrato y construyamos el equipo yo no me ocupo más de obras que el 15 de septiembre que vuelva el mundial, para mí la prioridad es el mundial incluso voy a hablar muy poco de obras eh, después de que quede explicado lo que sea lógico explicar no, hay, no tiene ningún misterio Porque la realidad es que es esa, mi contrato con la selección argentina termina el 15 de septiembre, mi prioridad ahora es el mundial, y una vez que termine, yo sea, eh, digamos, la palabra no es un entrenador libre, decía solamente entrenador de oro sanitarias. obviamente hablaré todo lo que tenga que hablar de oro ¿Cómo fue este trabajo full-time con la selección? ¿Qué, ¿Qué balance? Porque digo, también esto debe variarle mucho a ustedes de acuerdo al calendario que tenga que tenga la selección, ¿no? Este ha sido, este año particularmente, ha sido y va a seguir siéndolo, un año muy cargado, con mucha competencia, pero por ahí hay otros que no, que no van a ser tan así. ¿Qué balance hace Yo de, el de, entrenador de... de. Yo creo que respeto la dos posiciones. Uh -huh. Yo soy. Eh fanático de, de, de atacar a la otra. Yo creo que el entrenador de la selección debería ser frutal, uh -huh. porque hay muchísimo trabajo para el entrenador de la selección. Acompañar a los jóvenes jugadores que tienen que mejorar en su entrenamiento físico, en su alimentación, en su lectura de juego, en su mentalidad para competir, estar en contacto con ellos, visitarles, ir a la élite del básquet mundial permanentemente a la unidad para ser un entrenador de punta. Eh... Eh, merece muchísimo más la pena que el ritmo que se pierde por un momento por no estar dirigiendo. Lo que pasa es que para eso hay que tener también un presupuesto y la posibilidad económica y, de, y logística de hacerlo. Eh, cuando los dos equipos hablaron, eh, le, pedí, le pedí permiso al presidente interino eh, de la casa, Ricardo Siri, para ¿Hablar con los clubes? Me dijo que sí, porque me dijo que eh, no tenía los recursos para tener un entrenador full-time y que el próximo entrenador de la CAB va a ser part-time, y entonces que lo haga tranquilo, y bueno, eso es lo que va a suceder, supuestamente en la CAP van a tener un entrenador part-time. Pero también, mi contrato termina el 15 de septiembre, claro. así que eh, nadie dijo que yo voy a ser el próximo entrenador de la selección, no tengo una oferta de renovación, no es momento de hablar de ninguna cosa individual porque la CAP la verdad, tiene bastante situaciones importantes que resolver colectivas, que importan muchísimo más que un individuo, y para mí lo que importa ahora es el Mundial y lo demás, no importa nada. Bueno, y cambiando de tema, Julio... Quedó claro, te dijo que lo que importa del Mundial no le importa nada más, es que así que... perfecto. Vos le a preguntar por la selección, seguro. Sí, sí, sí. ¿Viste? Porque, porque también me interesa eh, hablar contigo un poquito de, del calendario que salió, de todo lo bueno que se está haciendo detrás del Tres Naciones aquí en Buenos Aires, para uh -huh. potenciar un evento que realmente va a ser de primer nivel internacional, y donde donde estarán trabajando también, y sabemos que, que tanto la gente de la Confederación, como la gente de prensa, y, y vos mismo también estás ayudando mucho para, para que esto se desarrolle y que, y que sea realmente exitoso. Sí, para mí ahora mismo eh, eh, la Selección Nacional es lo, la prioridad, es lo más importante de todo. Y Bueno, tenemos ocho partidos de preparación, de los cuales hay tres en Argentina. Uno en Salta y dos en Buenos Aires. Los partidos en Buenos Aires son el plato fuerte de bastante tiempo de la selección nacional. El torneo de tres naciones lo van a jugar Argentina, Brasil y México y va a haber diez o más jugadores en NBA involucrados en el torneo. Eh, se va a jugar en Tecnópolis y el estadio que se está haciendo pienso que va a ser el mejor de la ciudad de Buenos Aires eh, Cosa que celebro como hombre del deporte, uh -huh. o va a ser para el básquet y otros deportes en general. Eh, creo que más allá de la oferta deportiva de ese torneo, que es buenísima, eh, el estadio en sí, con calefacción y con las mejores comodidades, más el entorno que ofrece Tecnópolis para que ese fin de semana la familia vaya a tener un momento de dios y de entretenimiento y de espectáculo, eh, puede ser un, un impacto positivo en el básquet y en el deporte en general así que bueno la, como pensamos eso adentro del equipo y dentro de la CAP, estamos tratando de contárselo a todo el mundo para este, como, como todo el mundo no queremos dar lo mejor que tenemos pensamos que es la mejor cara que vamos a haber tenido en todos los partidos en Buenos Aires en mucho tiempo o en el país en mucho tiempo y lo queremos contar sí sí en, en, en un estadio que seguramente eh, además es necesario ¿no? esto que siempre hablamos Julio de, de, de infraestructura y, y de estadio bueno me parece que que Tecnópolis ojalá pueda este, m, llenar un, un vacío si se quiere importante que tiene eh, el deporte eh, en cuanto eh, a estructura ¿no? totalmente, totalmente, creo que va a llamar la atención eh que una familia pueda ir y pueda ir al a ver los dinosaurios después la casa inteligente hmm se metan en el partido de Basque y después en me parece que va a estar muy bueno, me parece que para todo el deporte, te lo digo a vos, José, como hombre del gole, uh -huh. y... Eh, <risa> lo mataste, uh, lo mataste. Y, y, no, no, ¿por qué no lo es que mató? Que... Soy periodista, ¿no? <risa> ¿Quién era? <risa> Rodrigo García, que agrega, ¿lo mataste? <risa> no, no de color, no de color. voy a lo mataste. Bueno, trae, lo este, lo mataste. <risa> y, Acá la gente parecía que no estaba escuchando, pero se puso alerta entre la situación. No, bueno, broma, ¿no? Eh, vos sos un este, periodista primero y después de los deportes que dominás y, y comentás. Eh, no hay trabas mentales con eso. Y entonces eh, creo que esto va a servir para eh, los demás deportes en general. Eh, fuera del uh -huh. fútbol estamos necesitando un espacio y me parece que este lugar lo va a brindar. Pero además, Julio, imagino que también debe pasar por la cabeza porque hay todo un vínculo de aprendizaje, de educación y una cuestión cultural, y el deporte en la Argentina eh, no excede, y más hablando de la generación dorada, tal vez hasta podemos llevarlo a, a cuestiones que, que hasta hasta rozan la, algunas situaciones que tienen que ver con la cultura del país. Y meterlo adentro de un lugar y de un espacio como es Tecnópolis, me parece que también hay mucho de valor agregado para quien vaya a ver los partidos de básquetbol. Exactamente, exactamente. ¿Lo puedo llevar a, a nombres propios con la selección? Uh, a ver. No, digo, este, estuviste en Santa Fe hace poquito con, con Defino, saber cómo, cómo lo encontraste, cómo lo viste. Carlos está en Milwaukee, uh -huh. haciendo un protocolo de tres semanas que el equipo le puso. ¿Él quiere jugar el Mundial? Eh, no sabe, eh, no sé yo, no sabe nadie en este momento si llega o no llega no hay uno que tenga hoy la respuesta para esa situación y no sabemos si ningún lo va a dejar de jugar claro. la verdad que me parece que la semana que viene y la que sigue eh, van a ser decisiva para definir si Carlos tiene alguna chance de llegar o no eh, Manu espera que termine la final para que él te dé un, una respuesta cuando estuve en abril quedamos con Manu que, que me contestaba cuando terminaba la NBA bueno, llegó hasta el final Uh -huh. este, y, y no sé si mano va a jugar o no eh, de duda eh, cuando pienso en esta situación no tengo una respuesta este, no sé para darte uh -huh. que, que me parece cuando pienso en esto evidentemente llegar hasta el final y tener poco descanso eh, juega en contra eh, si juega la final y sale campeón, claro. hay toda una situación de felicidad puede jugar en favor lo uh -huh. que tengo claro es que Manu va a hacer todo lo posible para jugar y que si puede jugar, lo va a hacer yo como entrenador si Manu eh, juega, voy a ser el entrenador más feliz de la tierra y si Manu no juega, lo voy a entender y le voy a agradecer todo lo que hizo desde el 98 hasta el 2002 <risa> y si juega en el 2014 eh, voy a festejar ¿Va a seguir a las finales, Julio? ¿Tenés pensado ir? Eh... Eh, no sé, no uh -huh. sé quizás pueda ser que vaya a ver el partido 3-4-5 quizás no, lo no, no tengo que ver uh -huh. en función de cómo esté el trabajo acá con la selección Julio, este gracias por este por este rato este por, por, por conversar con nosotros siempre es un placer para nosotros tenerte al aire este y, y cerrará desde allí el querido Fabián Pérez el, el placer es mío y le mando un abrazo Fabián, Fabián quiere preguntar, ¿eh? Sí, por eso, por eso, por eso. tiene ganas de preguntar. Estamos, ahí estamos, Sí, sí, sí. Le hago, le hago las la dos últimas. Este, Julito, se eh, desprende por lo que estabas hablando con los chicos recién y te he escuchado hablar mente, que eh, vas a ser a partir de la temporada que viene, eh, part-time. ¿Hoy el cargo de la selección es full-time o no? Para, yo no soy... No tengo una oferta de la selección para continuar. Ah, por eso te la pregunta. Mi contrato en la selección termina el 15 de septiembre y, y yo creo que es un momento... Eh, también mi decisión de ir a obras y de este, eh, tomar una distancia tiene que ver con que creo que hay un montón de cosas que están pasando en la selección en la cual hay que liberar a todo el mundo para que empiecen una etapa nueva con esto no estoy diciendo, no voy a hacer entrar en la selección eh, eh, ni estoy diciendo si mi contrato termina, hay una etapa final y pienso que la selección va a empezar una etapa nueva me conozco lo que va a suceder, o sea Yo termino el Mundial y no voy ahora. Correcto, por eso la aclaración. Yo quería preguntar esto porque mucha gente por ahí no sabía esta situación del contacto. Eso por un lado y está bien aclararlo. Por otro lado, Obras hoy cuenta con... Sé que es muy prematuro, que es muy pronto, pero cuenta con seis fichas ya para la temporada que viene. Tres eh, sub-23 o menores, eh, Barrales, eh, Caramucina y Sansotera y tres mayores, Uranga, Tyler Phil y Iván Basualdo. Eh, vas a evaluar su continuidad, van a seguir... Eh, eso de acuerdo como va a ser el equipo eh, no no hicimos nada hasta ahora de eso eh, porque mi manera de trabajar es eh, eh, aceptar el, el, el ofrecimiento hablando de lo deportivo eh, eh, firmar la contratación y después junto con el presidente y el manager ...armar el mejor proyecto posible con el presupuesto que se cuenta... ...yo no le pedí ahora un jugador en especial para que me contraten o no me contraten... ...no no hago eso, ahora yo voy a caminar el camino junto con eh, Fabián Borro y Gregorio Martínez... Y ...armaremos el mejor equipo posible con el presupuesto que tenemos... Eh, ...tenemos eh, una reunión de trabajo programada para mañana y empezaremos a proyectar... Eh, ...me contaron todos los jugadores que tienen contrato en el equipo... Y este, mucho de eso se van a quedar en el equipo y saldremos al mercado a contratar a los jugadores nuevos. No, no tengo un, una cosa para contar porque todavía no nos hemos reunido a trabajar. Bueno, ahora sí, Julio, eh, muchas gracias, en serio, gracias por gracias por estar siempre. Cuando te llamo y cuando te llamo a los chicos, gracias por, por la predisposición que tenés eh, en cualquier lugar, en la calle. Eh, en el bar, en tu casa, en el estudio siempre, muchísimas gracias no, no pasa nada, es mi obligación aparte este, eh, no no hay nada que esconder, nunca, entonces no hay ningún problema eh, nada, para cerrar eh, decir que para mí fue un orgullo que Boca me quiera contratar eh, y que tengo el máximo respeto por ese club y el recuerdo inolvidable de haber eh, defendido su camiseta Bueno Julio Lamas, ¿eh? la verdad que un lujazo que nos dimos, ¿eh? porque este, siempre está con, con onda, predispuesto para, para contestar y para, para evacuar cada una de las dudas que tenemos, ¿eh?